reveur et Por qué estuviste tanto tiempo lejos de aquí? ¿Dónde estuviste todos estos años? Estamos escuchando parte del sonido del tráiler de la película El Visitante, que es del cineasta boliviano Martín Bullock. Que lo tenemos en línea en la mañana de Radio Centenario. Martín, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Marcelo. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Aquí súper contento de estrenar finalmente la película El Visitante en, en Uruguay. Bueno, para nosotros es un gusto recibirte. Martín, eh, te cuento, ¿vos sos de, sos de Cochabamba? Yo soy de Cochabamba, sí. Bueno, sabes que estamos en el estudio. Al lado nuestro hay una niña de seis años eh, que se llama Guillermina. Sí, sí, no te lo dijimos antes pero si miraras en la en el Facebook de la radio estamos con la cámara del estudio que es hija de una boliviana y de un uruguayo compañeros nuestros de la radio que está acá dibujando así que quisieron las casualidades que una niña con sangre boliviana también esté eh, acompañando en este además eh, Guillermina ha ido a Bolivia a ver los abuelos allá y todo verdad Guillermina fuiste sí ahí te va a saludar mirá la tenemos acá en el estudio. Hola Guillermina, hola. ¿cómo estás? Hola. hola, ¿cómo andas? Bien. ¿Es de, ¿De qué parte de, de Bolivia? Eh, tú, ma, ma, Carmen, ¿de qué parte es de Bolivia, Guillermina? De Bolivia. De Cochabamba, ¿no? Sí, de Vos Cocho... fuiste allá. A ver, sí, porque tengo familia. Viste Martín, Ay, ah, qué lindo. Tiene, tiene los abuelos allá. Bueno Martín, eh, antes de hablar de la película que se estrena mañana en una sala muy linda de, de, en plenos barrios populares de Montevideo, que, que tenía curiosidad por, un, eh, por preguntarte algo, ¿estudiaste cine en la Escuela, en la escuela Andina de Cinematografía de Jorge San nada más y nada menos? ¿Pudiste, ¿Estudiaste con él directamente? Sí, bueno, él, él no daba clases, eh, los que daban clases eran eh, era su grupo, digamos, de, de, de amigos, todo este, todo este movimiento de, de, del nuevo cine latinoamericano que surgió en los 70, ¿tú ubicas? Sí, este, claro. eh, Bueno, él tenía, bueno, tiene una red de contactos con toda, con toda esa gente y bueno, estos grandes maestros iban a dar clases al, a La Paz, eh, a la escuela y bueno, él era él y su esposa Beatriz Palacios quienes manejaban la escuela ah. y por supuesto he podido compartir con él, aunque él no daba clases, él siempre estaba ahí este, y he podido eh, beber de, esa, eh, de toda esa escuela, ¿no? ah. tanto de él como de toda esa generación que, que aportó tanto al cine latinoamericano. Eso te iba a preguntar, si es para ustedes, no sé, para las generaciones como vos de, del cine boliviano, una, una referencia, si, si eh, conociendo su, su cine lo toman como referencia, más allá de lo que ustedes, por supuesto, incorporan, eh, una figura como esa a nivel del cine latinoamericano, ¿no? Sí, totalmente. Para mí este, siempre han sido una referencia Jorge Sanginés, Jorge Ruiz... Este, y bueno, todo ese movimiento de, de cine latinoamericano de los 60s y los 70s, este, me parece que su compromiso social, eh, la sensibilidad con la que se han acercado a retratar eh, nuestra Latinoamérica y una serie de aspectos, digamos, de, de la manera en que han abordado el hacer cine, mm -hmm. han sido para mí siempre una inspiración. Por supuesto, hoy en día, este, existen otros intereses otras problemáticas claro, eh, eh, pero me parece que la base y la herencia eh, continúan ahí ¿no? Uh -huh. Uh -huh. bueno el visitante es el cuarto largometraje tuyo eh, hiciste a los 25 lo más bonito y mis mejores años que fue una película con mucha repercusión y que se destaca, vemos que hay críticas que la destacan eh, a nivel de, de películas fundamentales de, de Bolivia, la segunda se llamó Los Viejos, eh, que ganó un premio en Antofagasta, la tercera, Eugenia, eh, y que ganó el premio a mejor guión en Guadalajara, y esta que estás presentando ahora a nuestro país, El Visitante, eh, premiada con al mejor guión en el Festival de Tribeca, que es el festival ese de Robert Redford, ¿no? Eh, es el festival de Robert De Niro. De Robert De Niro, perdón, sí, sí, de cine Exacto, independiente, digamos. York. Correcto, correcto. Sí, sí, viste que el festival está en Nueva York mm. y, y la verdad es que el hecho de que esté en Nueva York eh, le da una visibilidad tremenda, ¿no? Claro. Con decirte que hemos arrancado con la película ahí y el recorrido que ha tenido hasta la fecha ya va un poco más de un año, eh, es impresionante a partir de ese... De, de, haber, de haber estrenado en, en Tribeca, ¿no? Así que, no, súper contento, la verdad es que eh, la película ha estado en, en, en distintas partes, Norteamérica, en Sudamérica, hemos estado en festividades de Mar del Plata, entre, entre muchos otros, en Europa, en Asia, eh, la película tiene un recorrido muy, muy interesante, la verdad es que Este, para mí, este, lo más importante es que, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Uh -huh, y claro. los festivales son, te dan esa posibilidad. Martín, ¿y cómo nos podés definir esta película El visitante para los oyentes, para que se vayan haciendo una idea? Mira, eh, el visitante cuenta la historia de un padre que quiere volver a conectar con su hija. Eh, pienso que es una historia sobre las segundas oportunidades, este, pero también es una historia que explora en el fenómeno de las iglesias evangelistas, que es un, un fenómeno social que vive Bolivia, pero Latinoamérica también, hmm. en los últimos años. Este, y bueno, la película es un poco el retrato y la exploración de, de esos temas, ¿no? Mm, claro. En, ¿En Bolivia se da también ese desarrollo de, de esas iglesias evangelistas? Sí, sí, sí, y con, y con mucha fuerza los últimos años, ¿no? Mm. Este, yo, no yo una vez que me, me, me metí en el tema, me puse a investigar, y, y la cosa parece ser que desde los 60, 70, eh, la incursión de estas iglesias ha ido en aumento, ¿no? Eh, mm. Ha pasado la región de, de, de tener, digamos, un noventa y pico por ciento de católicos eh, a, y un mínimo mínimo de otras, de otras religiones a tener un veinte, treinta por ciento eh, eh, de, claro. de, de evangélicos, ¿no?, claro. eh, en la sociedad, y eso es un fenómeno, en, en tan poco tiempo es un fenómeno este, importante, ¿no?, al que por lo menos había que... Eh, echarle ojo y entender qué, qué está pasando ahí, digo, más allá de, de juzgar eh, mm -hmm. si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Creo que es un fenómeno social y, y que responde también a, a, a ciertos intereses, a ciertas agendas geopolíticas. claro eh, Y bueno, un poco la película está, está metiendo un poco el dedo en, en, en esa llaga. ¿Y hay presencia, digamos, como pasa en Brasil o en otros países de en traslación, digamos, de la Iglesia a, presenta, a representación política, ese tipo de cosas, a, a legisladores, a políticos que surgen apoyados por esos espacios religiosos? Mira, en, digamos, ahora mismo no es tan evidente como en, como en Brasil, Ajá. pero me parece que, que vamos un poco uh, en ese camino. Este, mm. porque si bien eh, al margen de que, de que de que haya esa representación más eh, evidente, más, eh, más por encima, eh, estas iglesias proclaman cierto tipo de valores y tienen mucha influencia sobre grandes cantidades de personas, claro. eh, y simplemente con, con, con señalar eh, tenemos que votar por aquí, el pastor puede decir, no, tenemos que votar por aquí y todos van a creer en la palabra del pastor. Entonces, eh, eh, mal que mal, eh, uh -huh. tienen muchísima influencia eh, y tienen un poder también de convocatoria y de manipulación eh, que son eh, en alguna medida problemáticos, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta que la mayor parte de, de estos últimos años eh, ¿Han sido gobiernos eh, llamados progresistas, eh, de, encabezados por Evo Morales, en después ese año de, de, de dictadura, digamos, y ahora Luis Arce? Eh, si tuvieras que, que ubicar cómo se han comportado estas iglesias respecto al gobierno, ¿qué actitud han tenido? Mira, igual te digo que el, que el universo de las iglesias evangélicas es bien grande y bien complejo. Este, ah. no, se, no se puede poner todo en la misma bolsa, Ajá. pero eh, es evidente que hay cierta alianza eh, entre algunas élites eh, más conservadoras Claro. Y ciertas iglesias evangelistas, ¿no? Eh, para darte un ejemplo, eh, en el golpe del 2019, mm. eh, apenas eh, salió Evo Morales, eh, se habló de, de, que la, de, que la, de que la Biblia volvía al palacio de gobierno, cierto, este, cierto. muchos grupos evangelistas eh, salieron este, a orar, mm. eh, es decir, hubo, se, se, la reacción fue eh, muy evidente, digamos, no de, de, de este extremismo religioso, este, mm. que para mí es que... Eh, Que, que va más allá de la cuestión de la fe, porque Bolivia en general es un país muy, muy creyente, uh -huh. eh, pero digamos que a mí no me interesaba mucho explorar el lado de la fe, del, del, de, de lo místico, sino de cómo la religión este, tiene incidencia eh, a nivel más ideológico, ¿no? Claro. Eh, y, y finalmente a nivel político, uh -huh. eh, entonces, eh, nada, bueno, eso es un poco, la película hurga un poco por ahí. Sí, han, te han dicho que es tu película más política, y vos has dicho también que ha sido de alguna manera la más compleja que has hecho. Sí, eh, digamos que todas mis películas eh, tratan temas sociales y mm. posiblemente... Eh, en esta me he metido a hablar un poco más de frente, eh, o es más evidente, digamos, la cuestión ideológica, porque está la cuestión de clases también. Claro. ¿no? claro. Eh, y sí, yo pienso que ha sido mi película más compleja en, en, en todo sentido, ¿no? Mm. Eh, primero, que es una producción relativamente eh, grande para, para Bolivia. Eh, hemos tenido técnicos que han, que han venido de Uruguay. Hemos trabajado con un crew relativamente grande, teníamos escenas complejas con, con 200 extras. Este, filmamos en la ciudad, filmamos en el campo. Y además de eso, nos ha tocado filmar eh, justamente en, en, en los momentos de los conflictos sociales de 2019, ¿no? Lo cual ha añadido claro. un nivel más de dificultad. O sea, ¿estaban, estaban filmando cuando se dio el, el golpe de Estado y la salida de Evo Morales del gobierno? Correcto, sí, mm. empezamos a filmar cuando todavía no pasaba nada y claro fueron esas tres semanas eh, eh, de crecimiento hasta el golpe mm. que nosotros estábamos en medio ¿no? y no podíamos parar porque teníamos a toda la gente aquí y bueno teníamos, a, eh, digamos, teníamos cronogramas y cosas que cumplir, eh, entonces se hizo muy muy difícil este, con, con mm. las calles bloqueadas, este. Claro. No, ¿para qué te cuento? Claro. La verdad es que... <risa> claro, claro, sí, que, que hubiera que hubiera dado para un documental sobre la filmación de la película en esas circunstancias. ¿no? Totalmente, totalmente, sí. La verdad es que nos agarró tan desprevenidos que... <coughs> claro. Filmamos algo, sí, yo le dije a uno de los muchachos que nos ayudaba, <risa> a un pasante, eh, ponte a filmar todo lo que puedas. Claro. Pero claro. la verdad es que había un punto en el que... Eh, Toda la energía la poníamos en, en llegar a la locación, a veces teníamos que hacer transbordos, bajar todas las maletas, y todos, ¿no? Uh -huh. Todos, actores incluidos, cargar las maletas de un lado a otro, llegar caminando a la locación. Este, en fin, una serie de dificultades que, que, que lo único que, digamos, teníamos en la cabeza era como terminemos de filmar la peli, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo se dio esto de que sea una coproducción con Uruguay y con actores también...? Uruguay, yo no sé si hubo técnicos además, pero ¿cómo se dio esa, esa conjunción? Sí, bueno, el guión tenía dos personajes extranjeros, eh, entonces desde ahí, desde ahí ya partimos de la idea que teníamos que queríamos hacer una coproducción, ¿no? Uh -huh. con algún país vecino. Eh, llegamos a Uruguay, llegamos a Cimarrón. Eh, yo conocí a Arna Musalupi, que es que es socio de Cimarrón de muchos años atrás con quien había una amistad y con quien habíamos hablado en muchas ocasiones de hacer un proyecto, y finalmente se dio, este, bueno, él, Santiago López y Diego Robino, que son los productores uruguayos, este, pudimos eh, concretar una alianza eh, súper, súper interesante, eh, y bueno, fueron ellos los que nos, se acercaron, nos ayudaron a acercarnos a los, a los actores, ¿no? a César Troncoso y a Mirela Pascual, a Mirela yo la conocía de Whisky, me encantaba claro. su trabajo. A César también lo había visto. Así que nada, trabajar con ellos fue una, ha sido una experiencia increíble. Y bueno, están los técnicos también, ¿no? Germán Nochela eh, ha hecho la fotografía eh, y Federico Moreira eh, eh, toda la parte de sonido. Así que bueno, Lolo Parabel fue mi asistente de, de, de dirección. Eh, y sobre todo para las escenas más complejas donde teníamos que mover 200 extras la verdad es que yo estoy muy muy contento con, con, con el equipo y con el aporte de Uruguay este, toda la postproducción la hemos hecho allá también creo que es una alianza Bolivia-Uruguay es una alianza eh, muy interesante hoy en día sí, sí. Eh, Martín, ¿y qué, cómo ves al cine de la región? por ejemplo, el cine sudamericano Yo veo que está en un, buen, en un excelente momento. Este, desde, ese, desde ese ya buena cantidad de años este, se ha posicionado a nivel mundial eh, de forma importante y muchos festivales y muchos espacios en distintas partes del mundo esperan películas latinoamericanas. Quizás nosotros aquí vemos un poco todavía sectorizamos, ¿no? Ah, esta película es uruguaya, esta es argentina, esta es boliviana. La verdad es que mi experiencia saliendo afuera es como, casi nos ven como si fuéramos un mismo país, claro. por decirlo de alguna forma, ¿no? Este son películas latinoamericanas y con toda esa diversidad y complejidad que, que, que tiene la región, pero, pero sí, sí, es, es Y creo que se debe mucho esto también a, la, a las, a las políticas que se han, que se, que se han ido dando, ¿no? que se están dando en Mm. En los países y que bueno, han empezado muy fuerte Argentina, Brasil, México, pero ahora eh, hasta los países más chicos ya tienen su ley y tienen sus políticas de cine, ¿no? Y en Bolivia, eso se, ha, hace que... ¿se ha avanzado en ese sentido en Bolivia en ayuda para la producción nacional? Eh, en Bolivia estamos todavía en una lucha ahí, como que es, se avanza, pero un poco lento. Bueno, de hecho, la, la, el, el visitante. Mm. Fue, eh, fue gracias a un fondo, mm. primera vez que lanzaban un fondo en Bolivia, en el 2019. El problema es que vino el golpe y el 2020 lo sacaron. Claro, claro. Así que, bueno, estamos peleando eh, porque, y es muy, muy probable este año se vuelva a activar el fondo. Uh -huh. O sea que, por lo menos la voluntad política hay, y, y bueno, la, digamos el empuje de toda nuestra generación, Claro. de cineastas este, hacia que haya también, también está muy, eh, muy vigente. ¿Y ámbitos de, de formación cinematográfica? Esta, no sé, ¿Esta escuela de San Ginés sigue funcionando? ¿Hay, hay ámbitos estatales? Sí. Eh, sí, también han, han, han ido apareciendo eh, distintas escuelas, incluso la, la Universidad de La Paz eh, ya tiene una licenciatura, uh -huh. eh, es decir, un poco me parece que va de la mano, ahí habemos una generación que está, que está impulsando y que está, y que está generando esto, ¿no? Este, la, la, la escuela de San Ginés, que inició a finales de los 90, a principios de los 2000, fue la primera. Claro. Eh, y a partir de ahí han ido apareciendo distintas en distintas regiones, ¿no? Bien, eh, sí, yo estaba mirando, claro, el tiempo pasa, ¿no? Estaba mirando que San Ginés tiene 86 años y miré bien los datos. Sí, sí, sí, sí, claro, claro. San Ginés ya, ya es de, de la generación, claro, eh, claro de, de nuestros abuelos casi, ¿no? Sí, este, sí, sí. Es casi, es casi un abuelo para nosotros. Han pasado varias sí. décadas ya. Bueno, eh, sí. digamos, digamos este, eh, Martín que la película se va a proyectar eh, en, estas, en, en este ciclo eh, mañana en la Sala Lazaroff, que es una, en, en un barrio montevidiano, Viene a ser eh, Curva de Maroñas ahí Marcelo, ¿no? Eh, mañana jueves 6... Eh, con entrada libre, es la primera de tres películas. Después les iremos contando las otras. Estos a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, con reserva previa. Eh, eh, anoten los que estén escuchando: hay un WhatsApp 099-612-009, 099-612-009, y un correo electrónico sala.lazaroff con Z y doble Lazaroff, arroba para reservar. Qué buena posibilidad que esto vaya en corazón de un barrio popular, este Martini, y, y que además sea con entrada libre la posibilidad de conocerse esto también, ¿no? Sí, no, encantadísimo, la verdad es que eh... Todo el equipo de Uruguay está haciendo un esfuerzo increíble por, por estrenar la película mm. ya y presentarla de esta forma. ¿no? Yo invitaría a la gente que, que vaya a verla. Este, son películas que están pensadas para, para ser vistas en, en salas de cine porque, claro. porque el sonido, porque la imagen ha sido concebida para, para, verla, para verlas así. Entonces este, creo que es una linda oportunidad y es también una oportunidad para que la gente vea un, un, una parte, un pedazo de Bolivia no y, Exacto. y, y también experimente la historia de, de este hombre que quiere eh, recuperar el vínculo con su hija, es una historia de, de, de amor filial mm -hmm. eh, es una historia que toca temáticas sociales así que nada contentísimo eh, espero que la gente pueda, pueda acercarse a las salas y verla Y, y nada, decirte simplemente que yo estoy muy contento de haber trabajado con, con, con Uruguay eh, me he enamorado de, de, del país, he ido a hacer toda la postproducción allá y me he enamorado mm. de Montevideo, me he enamorado de la gente, los uruguayos este, y la verdad es que eh, ojalá pueda seguir haciendo, podamos seguir haciendo películas juntos Bien, ¿vos dónde estás en este momento? ¿Estás en, en Bolivia? Yo estoy en Bolivia, estoy en Cochabamba, sí, lamentablemente Bien. no voy a poder estar allá en el estreno, pero bueno, desde aquí estoy siguiendo. Claro. ¿Y habrá posibilidades de que se siga exhibiendo acá? ¿Qué te dice la gente de, de la producción de acá de Cimarrón? sí, sí, la idea es que, que esté, que, sí, que, que encontrar espacios. De hecho estuvo en el festival Ajá. de Montevideo hace, hace pocos meses, eh, el de Cinemateca. Pero además Sí, pero queríamos ponerlo además en las salas, ¿no? Claro, claro. Así que, eh, nada, vamos a seguir empujando para que, para que esté todas las veces que sea posible. Muy bien. Bueno, Martín, nosotros te agradecemos que nos hayas atendido estos minutos. Eh, la verdad que muy contentos de que el cine latinoamericano, el cine de Bolivia, eh, llegue a los barrios montevideanos. Ojalá se pueda llevar a otras salas y al interior del país también. Y además quedamos con tu contacto eh, por esto de que a nosotros nos interesa seguir las realidades políticas, sociales, culturales de nuestros países hermanos y en, algún, en cualquier momento podemos también llamarte para que nos des tu visión de, de cómo está Bolivia, por ejemplo, cómo siguen los distintos procesos que nos interesan. Así que te agradecemos mucho esta comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes Hernán y Marcelo, eh, un gustazo conversar y abierto, cuando quieran me llaman y conversamos de cine o de lo que sea, Buenísimo. encantadísimo, Much muchísimas gracias por y, el espacio. Y lo mismo nosotros para difundir el trabajo tuyo, el trabajo de la cultura boliviana que te parezca que... Eh, está bueno que también se conozca por acá, un abrazo muchas gracias, gracias. Y, y, y vamos a estar reiterando los datos de la película para mañana, eh, Martín hasta pronto, un, un gran abrazo Chao, chao. Ik heb een mata, mata, mata! yo quería niet a mi papá. mal! ¡A tu